Wa ra'aytanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja Ibaya sa la gente entrar en la religión de Allah en multitudes. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kan tawwaba Glorifica a tu Señor con alabanzas y pídele su perdón pues él acepta siempre el arrepentimiento